Hola,、eh, mi nombre es Vanessa, soy educadora del Centro Comunitario Belén y el sábado fui al Encuentro Regional de Mujeres de Morón con las chicas de construcción de género de la Biblioteca Paulo Freire. La verdad que estuvo muy bueno, hubo por la mañana charlas informativas, por la tarde talleres, nosotras fuimos al de mujeres adolescentes. También dentro de lo que fue en el día hubo baile, s canto. Puesto De comidas, de ropas y muchas cosas artesanales.、Eh, todo muy lindo, la verdad que quería comprarme todo. <ríe>、eh, también hubo murga, estuvo muy lindo el día, por suerte nos acompañó el día. Eh, también eh, después del taller con las chicas seguimos en un mini debate,、eh, fue como más íntimo, viendo qué opinaban, dieron su. Su manera de ver las, las cosas, o sea, por suerte se coparon y estuvo muy bueno. Y el v e r o c h e de oro, por supuesto, fue la, la marcha. Ver tantas personas en la misma lucha, la verdad que es impresionante con los cantos, las murgas,、eh, como experiencia propia, me pone la piel de gallina. El, el año pasado fue el encuentro nacional en Mar del Plata, y fue espectacular y este año, por supuesto, Voy a ir al de Rosario. Bueno, muchas gracias por dejarme compartir mi experiencia. Un beso y hasta la próxima.